Le haga. Bueno, pues yo también para concluir ya esta larga intervención en primer lugar, señor Isasi eh, yo quería agradecerle sinceramente el tono no creo que es necesario como hacen otros de casi insultar a todo el mundo ¿no? para el insulto lo que suele esconder esconderme antes desconocimiento de las cosas carencia de argumentos y una personalidad endeble normalmente ¿no? entonces me ha gustado señor Isasi que sea usted una persona desde la crítica pues busque, en alguna medida enterarse del asunto no veni con ideas es preconcebidas o llamar por teléfono para que le digan lo que tiene que decir y, de alguna manera eh, intentar centrar el asunto desde el punto de vista del que usted le interesa yo solo quiero decir una cosa y es que nosotros sí hemos planteado soluciones hoy aquí cosas que no les hayan gustado ¿no? las hemos planteado y sí quiero aclarar un punto eh, ha mencionado usted que el, en el ámbito laboral Las cosas se resuelven con reuniones constantes. Y de alguna manera implícitamente ha venido a decir que podíamos haber hecho la reunión antes. Bueno, yo le quiero recordar solamente un dato que quede claro ese tema y que nadie piense que dilatamos las reuniones por un interés de prolongar el conflicto. ¿no? Eh, el recurso de aclaración que presentó la, la representación jurídica de Metro Bilbao fue resuelto el día 13 de abril. ...y la reunión con los sindicatos fue inmediatamente el 16... ...es decir, el lunes siguiente decir, el 13 era viernes... ...y el 16 nos reunimos con los sindicatos... ...esa es la, la cuestión... ¿no? Y, ...y por lo tanto no ha habido ningún retraso... ...ni se podía haber hecho antes porque el recurso de declaración... ...aún no estaba pendiente... ...y nosotros vamos a citarles a los sindicatos... ...para hacerles la propuesta definitiva... El, ...la próxima semana... ...en cuanto sea primera sentencia y así nos lo digan... ...los, eh, los letrados y, eh, lógicamente, con los plazos que necesita el jefe de personal para hacer esa convocatoria pero no, la semana que viene nos volvemos a reunir con ellos, así que por es que no quede y que nadie piense que hacemos aquí ningún tipo de dilación eh, indebida mm, y yo sí creo que vamos a tener más clientes este año y yo creo que el futuro de Metro Bilbao a diferencia de que nosotros hemos creído siempre en Metro Bilbao hay otros que no han creído nunca que incluso no creen hoy en día, como se demuestra en Donostia Aldea. Nosotros hemos creído siempre en el metro de Velo. Y creemos que es un buen sistema de transporte y que va a dar un gran servicio a cada vez más ciudadanos. Y espero, pronto que usted se equivoque en esas previsiones que ha hecho sobre que no vamos a llegar a eso Espero que nos se por el bien de todos. Eh, al señor Colmenero, yo creo que lo que habría que pedirle es que desde eh, nada enseña a ese niño o niña que ha venido al mundo que no sé al final que que era, pues que viaje en metro que es el, sí, la forma más segura de llegar rápido a los sitios como muchos algunos días que están pantalones es la forma más rápida y segura de llegar a los sitios y yo comparto muchas de las reflexiones que usted ha hecho hoy aquí y además creo que ha quedado meridianamente claro con la expresión de la señora Edo cuál es el problema aquí es el estilo de estos es el que son incapaces pero ya vendrán otros que todos los problemas usted lo ha explicado muy bien y ella lo ha confirmado creo que podían darse la mano y decir efectivamente el conflicto político y ya sabemos quién está detrás y al señor eh, Torre, mire yo eh, creo que usted no me ha escuchado cuando yo he explicado lo que pasó en la reunión del pasado lunes, por eso ha hecho usted esa especie de medio gracieta, ¿no? el Torre ya sabemos quién es mire cuando yo pregunté a los sindicatos ahí presentes ...si iban a recurrir la sentencia... ...la representante del sindicato... ...LAB, un Hidiondo... ...abandonó la sala... ...porque dijo que tenía que consultar... ...y volvió posteriormente y afirmó... ...no vamos a recurrir la sentencia... ...lo he dicho así... ...es decir, que hasta el lunes... ...no sabían lo que iban a hacer... ...por lo menos no fue capaz de decirlo... ...pero he dicho... ...que el resto de los sindicatos... ...dijeron públicamente que como comité de huelga no vamos a recurrir la sentencia como comité de huelga o esa fue la expresión que utilizaron no es un sindicato al que estamos avanzando a todos, dijeron todos publicantes que como comité de huelga no vamos a recurrir la sentencia ¿qué quiere decir como comité de huelga? pues que como central sindical sí lo pueden hacer, el que quiera y no digo que sea LAB ni que sea ELA, ni que sea CIM, ni que sea el que sea el que quiera puede hacerlo por tanto hay que esperar a que sea firme la sentencia se ha metido esto en un jaleo Pues ...por eso de ir a consultar por teléfono... ...y quizá pues... Bien, ¿no? pero bueno ...en cualquier caso... Eh, ...usted verá las formas que tiene de, de hacer política... ...y comprendo que en el ADN de algunos partidos... ...está pues, esa manera de hacer política... ...en lugar de intentar buscar puntos de encuentro... ...pues es la pelea por la pelea... ...y ese es un poco el, el asunto... ¿no? ...y que... ...no ha sido nunca precisamente en su formación política... ...la que ha defendido el metro... ...a que no estaba de acuerdo con que se hiciera... ...y no está de acuerdo con que salga en otros lugares... ...y no está de acuerdo con que ampliemos a Nochebuena... ...y no está de acuerdo con que demos más servicio público... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...porque, salvo el caso señores señor así, ...que expresamente y públicamente ha dicho... ...yo creo que debemos exigir a los trabajadores que digan... ...oye, si Juntas Generales ha decidido... ...que haya Metro en Nochebuena... ...vamos a decirles que cumplan con eso... ...pero parece ser que... ...pues todo lo que sea mejorar el servicio de Metro... ...pues algún partido político concreto... ...de los que está aquí representado... ...pues no le hace mucha gracia... ¿no? ...pero bueno, en cualquier caso, mire... ...usted ha presentado un montón de preguntas... ...las hemos respondido todas, se estado analizando una a una... ...todas las preguntas, he hecho una cruz... ...en las que no se ha respondido, porque vamos... ...de cumplimiento de la sentencia... ...y de, de dónde viene el, el problema de, del, del mantenimiento... Todo, ...hemos hablado muchísimo... ...y es verdad que hay tres cosas... ...en las que probablemente no se haya dado una respuesta... todo concreta, ¿no? que son al final... ¿no? ...una es que me dice usted... ...acusan a los sindicatos de estar politizando un conflicto laboral... ...¿tienen alguna prueba paciente de ello?... ...pues mire yo le voy a leer por ejemplo de un sindicato concreto... ...uno, para azar... ...CIM por ejemplo ¿no?... ...sindicato CIM para no utilizar... ...uno que le pone nervioso al señor... ...al señor Torre ¿no?... ...dice... ...la realidad es que desde que esta dirección llegó a Metro Biló... ...muchos trabajadores estamos pendientes de otras elecciones... ...las del Parlamento Vasco... solo dice... ...así, su página web tiene usted... ...lo puede pincha CIM... ...es fácil ¿eh? le explico, mire, por pues si no sabe. Pincha CIM, que es, es Colectivo Independiente de Metro, y la última publicación de hace escasamente dos días, ahí lo tiene. Y lo pude leer con tranquilidad. Esto es una programas de cosas que, que ocurren, además de lo que ya ha dicho la propia señora Edo, que ha sido muy muy clarificada. Otra de las cuestiones que usted me plantea es que dice que, claro, que hay una, una multitud de interlocutores que unos van a un sitio, otros a otro, hay que ver qué pasa. Hombre, ya sabe usted lo que pasa con eh, algunos de los egregios sindicalistas que tenemos en, en nuestra casa, ¿no? Por cierto, algunos de ellos no van a repetir en la siguiente plancha, ya les han, ya les no están en funciones, porque no van en la lista prácticamente, ¿no? O van en puestos que no tienen posibilidad de salir, ¿no? ¿Qué dicen? Pues un día piden la dimisión del de, de delegado. Con eso no queremos hablar. Y solamente quería hablar con el presidente. Ahora pedimos la del presidente. No, queremos, no sé si quieren hablar con el señor Prego o no. o sea, Son esos problemas que tienen ¿no? no sé con quién querrán hablar al final Porque si no quieren hablar con el presidente No quieren hablar con el consejero delegado No quieren hablar con los que van al Prego no, no sé con quién querrán reunirse Desde luego nosotros cumpliremos nuestra función E iremos Entonces le garantizo a usted que no hay ningún tipo de voces discordantes A diferencia de lo que ocurre probablemente en su formación En la, en, en, en nuestro caso En Metro Bilobo hay una única dirección ...y un consejo de administración... ...que avala plenamente a esta dirección... ...y a lo que está haciendo... ...que es una gestión muy interesante. Y habla usted luego de soluciones... ...que responderé al final a esta pregunta... ...conjuntamente con el resto... ...que vienen todos pidiendo... ...pues yo también expondré esta cuestión. ¿no? Pero señor Torre... ...yo creo que debería ser usted un poco más comedido... ¿no? ...eso lo digo como consejo... ...porque es que es muy difícil... ...que pueda tener relaciones normales con alguien... ...que se dedica a insultarle... ...en lugar de preguntarle... ¿no? ...y prácticamente desde el principio... ...que si no tiene vergüenza y tal probablemente para saber si alguien tiene o deja de tener vergüenza debería usted saber lo que es la vergüenza y entonces podría saber realmente si alguien la tiene o la deja de tener pero probablemente pues que alguien carezca de ese atributo tan conocido y tan querido por todos ¿no? y eso es lo que le obliga a decir semejantes expresiones ¿no? y en cuanto a a la intervención de la, de la señora Aido yo, ¿qué quiere que le diga con lo que usted ha dicho? que, que del estilo, no sabía que existía un estilo socialista de incapacidad o algo así, es una cosa francamente es, es una expresión es como, no todos los que son del Partido Socialista se levantan inhábiles para dirigir una empresa en fin, bueno, es una expresión que realmente no creo que usted la comparta usted misma no comparte sus propias palabras es absurdo que usted pretenda decir semejante cosa, y decir que no saben ustedes cómo funciona el consorcio y el metro saben perfectamente, entre otras cosas porque el anterior director general de, de metro ...sigue en el Consejo de Administración... ...y bien que les cuenta todo lo que pasa... ...y lo saben perfectamente, otra cosa es que... ...claro, hay que hacer este discurso aquí... ...porque queda bien, si yo no entiendo que queda bien... ...y pedir que la intervenga Riola... ...mañana pedirá que intervenga, por no sé, el Lendacari... ...y espero que no pida intervenciones divinas... ...como hacen otros, ¿no? Pero en cualquier caso, los conflictos efectuantes... ...se solucionan hablando... ...y esto es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y lo que estamos intentando porque es nuestro estilo, ese sí, el del Partido Socialista el de dialogar, el de intentar llegar a acuerdos y el de intentar buscar las soluciones negociadas nunca vamos con la imposición ni con nada por el estilo ya he comunicado en, mi anterior, en mis anteriores intervenciones que tras las reiteradas negativas por parte de los sindicatos para solucionar este tema por una vía dialogada tuvimos que acudir a un... Esto ocurrió el 24 de febrero, la sentencia es muy reciente y he expresado públicamente, y no sé qué más puedo decir, yo creo que... No, no ha respondido usted a mi pregunta, es que no sé qué más puedo decir si digo que voy a cumplir, bueno, voy, va Metro Bilbao a cumplir la sentencia por sus propios fundamentos. Es decir, que va a cumplir la sentencia tal cual dice la sentencia. Y no sé qué más pregunta... usted no me ha contestado, pero no, no ha contestado. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me ponga de rodillas o qué? Vamos a cumplir la sentencia por sus propios fundamentos y se lo vamos a comunicar a los sindicatos en una reunión que vamos a tener con ellos la semana que viene. Y quiero comunicarles además que nuestra intención es evitar nuevos chantajes del comité de huelga a la sociedad vizcaína. No podemos aceptar, y creo que ustedes compartirán conmigo, que ahora metan nuevas cosas en sus reivindicaciones porque no quieran arreglar lo anterior. Tenemos que evitar... Que el mejor servicio de transporte público de Vizcaya pierda credibilidad, esa actividad acreditada que todos hemos defendido aquí, porque hay unos señores que antepongan sus intereses personales y otros antepongan sus razones políticas a los intereses generales de los ciudadanos y de las ciudadanas, y tenemos que evitar, tenemos que, evitar que un servicio y una institución como Metro Bilbao siga teniendo problemas de imagen y siga perdiendo imagen como ha ocurrido expresiones como la de que el metro está todo el día parado, que no va a nadie, no son buenas. Yo creo que hay que tener un poco de mesura a la hora de hacer esa, esa clase de afirmaciones. Por tanto, anuncio aquí con toda la solemnidad de vida y respondo además expresamente a la pregunta que hace Bildu en el apartado F, creo que es F de las generales, ¿no? digo aquí, que que el metro de la ciudad ...y cumplirá la resolución judicial emitida sobre el incumplimiento sin ninguna condición. Ya que desde la dirección hemos admitido tres de los cuatro puntos que solicitaban los sindicatos. Por lo tanto, a nuestro juicio, de esos tres de los otros cuatro puntos, también estarían solucionados. Pero no obstante, dado que el punto uno ya está resuelto por el juez y Brucho que vamos a tratar la sentencia... ...y que efectivamente quedan otros cuatro puntos en conflicto, no obstante... Nosotros, como dirección, no tenemos ningún inconveniente en que esa cuestión se solvente mediante un conciliador, mediador, como quieran ustedes llamarle, en el seno y al más alto nivel del Consejo de Relaciones Laborales. No tenemos ningún problema. Solo les pedimos una cosa. Piensen en una cosa, les pedimos, y es que ese conciliador, mediador, que haga su trabajo sobre esos otros cuatro puntos, con toda la tranquilidad que necesite... Disponga de ciertas facultades dirimentes en un momento para que si no hay un avance al menos pueda resolver la cuestión definitivamente. Si estamos todos de acuerdo con esto yo creo que podríamos así resolver el conflicto por lo menos en el ámbito de lo político.